Sí, eso señores, lo que están escuchando ahí en el fondo, sí, sí, sí, es House on Is Now. Porque el día de hoy en el transistor eh, eh, que tenemos, vamos a dedicarlo a una persona muy especial, a otro de nuestros, bueno, otra de las personas que podría tener la suficiente calidad como para tener un transistor completo. Señores, yo soy Juan Mendoza. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, lo que sea que estén eh, aconteciéndose ahí en sus casas. Sean bienvenidos otra vez a kiburradio.com. Estoy muy muy muy agradecido con ustedes y con sus visitas Y para eso precisamente para ustedes va este este transistor en especial Hay un monito Hay un monito que por ahí nació este en Irlanda En Irlanda eh, Al cual le vamos a dedicar el transistor de hoy Porque hizo su carrera por ahí en Manchester ...con una banda que se llamaba The Smiths... ...pero cuando se... ...fue solito a la guerra... ...se fue con algo que se llamaba Suithead. ...solo aquí en Transistor... Sí, está especialmente dedicada Por ahí para Nancy Flores eh, Fíjense muchachos Que si sí ya se merecía Este, un programa Morrissey dentro del transistor Porque ustedes me dirán Ah, Y déjenme aclararles muchachos Que había dicho que en Irlanda Ese es un gravísimo error Fíjense que sus padres son irlandeses Pero ellos llegan a Inglaterra Y donde nace este chamacón es precisamente en Manchester, para que no me los ande choreando por ahí del 59 nace este cantante y compositor, hombre este uno de los bueno grandes exponentes de los 80s, por ahí este el líder de la banda de los Smiths, que bueno revoluciona este tipo de rock, ha impulsado por eh, corrientes esta corriente de los 70s también. ...que... ...bueno... ...traía toda la onda del Reino Unido... ...este... ...del rock que comenzaba a florecer... ...es... Morrissey ...a ser exactos señores... ...para no mentirles... ...Steven Patrick Morris... ...el que escribe... ...Suit ...que es lo que acabamos de escuchar... ...de... ...su primer disco... ...como solista... ...muy bueno por cierto... ...que se llama Viva Hate... Eh, ...con este... Le da con Tokio ¿Verdad? Ahí en el año de 1988 Que dicen que nació el anticristo O que nació la luz para el mundo <ríe> En el año del 88 señores eh, Morris ¿Por qué le dimos un programa Especial a Morrissey? y por qué no a los Smiths? Fíjense que eh, Me pareció Adecuado hablar De este cantautor Por la forma en la que escribía sus rolas. Muy presencial. Muy eh, en un tono de identificación con eh, los chavos. Y no solamente de esa época, no solamente de los 80, sino también actualmente. Porque no hay ningún güey, créanme, que no le quede la siguiente rola que vamos a escuchar. Cuando anda detrás de ese chiquirri. que no le hace caso por X o Y razón fíjense que la rola que sigue chavales se llama The More You Ignore Me The Closer I Get si sí, es lo que están escuchando, si sí, es solo aquí en Transistor, y sí señores en un especial de Morrissey ahorita regresamos chavos The closer I get, you're wasting your time The more you ignore me The closer I get, you're wasting your time I will be in the bar. Can't Que obole, señores Entre más me ignores Más voy a acosarte Porque estás desperdiciando tu tiempo chava Eso es la forma en la que nosotros deberíamos de pensar Bueno, depende Depende también ¿No? Eh, de por ahí de su disco Uno de los más cañones que tuvo eh, Del Bax Hope no de este álbum que salió en el 1994 fíjense que una de las cosas a pesar muy contrariamente de lo que decía la pues la gente no y todos los fans de Morrissey la NME no para los que no saben que es la NME muchachos muchachos guapos que es el musical eh, El New Musical Express, que es una revista de música popular de, eh, de allá de Gran Bretaña, una de bastante reconocimiento. Fue la única que, que, que, que criticó esta rol, este sencillo. Y decía que era como un paseo castrado y sin forma. Y que empañaba esta rol a la reputación de Morris. Yo creo que va muy con el estilo de este muchacho, yo creo que va muy con el, el, la identificación con el público y muy sobre su corriente de este soft rock, que bueno, a mí en lo particular me agrada, me agrada bastante. La forma en la que impacta Morrissey, señores, dentro de la cultura inglesa, también de la cultura... Eh, Pues sí, del, del rock Ha llegado a tal grado de, eh, de convertir incluso una de sus rolas En prácticamente un himno Y ese, muchachos Es algo que nos falta aquí en México Tener algo así Como un himno Como un cant Que nos eleve Como ha sido Irish Blood English Heart de Morrissey Que es una rola que levanta ánimos Que levanta corazones Qué tenemos aquí. El cielito lindo a lo mucho. It's Morrison. ...Irish Blood English Heart de... Morrissey ...del... ...Jordy Quarry... ...se lanzó por ahí del 4 de mayo del 2004 en Estados Unidos... ...y luego... ...en Irlanda... ...y luego en el Reino Unido... ...para... ...es una rola que de verdad le pone los pelos de punta... Eh, ...pues a... ...esta unión... ...como bien lo dice de sangre... ...entre iglesias e irlandeses... ...que fue cuando los irlandeses... ...bueno, eh, comenzaron a eh, emigrar a Inglaterra... ...y fíjense... ...que explora esta rola... ...así como que los temas de... ...pues entre la discordia que hay entre estas... Eh, ...estas eh, naciones... ...pero desde un punto... Este, de vista político, social y un poco sentimental Eso es algo de lo que también era un poco cuestionado Morris Porque algunas de sus rolas eran enfocadas al ámbito político Cosa, cosa que nos falta Pero muchísimo, muchísimo aquí en México eh, Ojalá, ojalá hubiera alguna rola Tal vez no textual, pero que nos dijera Eh... Lo que seguramente muchos pensamos y muchos soñamos de, Diría nuestra canción por ahí eh, He estado soñando con un México eh, sin hipocresía tal vez La hipocresía es lo que daña y la desfachatez La deshonestidad es lo que está dañando este país Tanto que hace que muchos de nosotros ya estemos pensando en salir de aquí Pero mientras eso pasa, vamos a escuchar una de las de mis ruedas favoritas de Morrissey, señores, para seguir con este ambientazo eh, Y ahorita vamos a mandar saludos y ahorita les tengo un mensaje especial también para todos mis amigos de QBORREO.com Saludos a todos los del Facebook, saludos a todos los de Twitter Y pues estaba para ustedes muchachos, First of the Gang to Die de Morrissey, como lo contamos. Dawn rise behind the home for the blind We are the pretty, petty things And you're standing on our streets Where Hector was the first of the gang With a gun in his hand And the first to do time The first of the gang to die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 Such a silly boy. Of the game today, de Morrissey, del mismo disco de Irish Blood English Heart, y fíjense del yo the Quarry del 2004. Piense que este no le dieron como que tanto pegue por ahí en Estados Unidos, pero le dieron mucho más apertura esta rola que Irish Blood English Heart. Obviamente hace alusión a la a la figura de las calles, a la eh, violencia, digámoslo así, tan empírica y al aprendizaje tan empírico que se les da en las calles. Eh, si abordáramos todos ese tipo de temas por aquí en música, pues mucho más, eh, no sé, mucho más estudiada, mucho más compuesta aquí en México... Eh, nos sobrarían, nos sobrarían temas y no tendríamos que estar escuchando cosas como eh, no sé, hizo rebelde porque el, porque no sigo a los demás. Eso no es ser rebelde, muchachos, eso es no ser borrego fácilmente. Y precisamente porque no somos borregos, muchachos. Aquí en el transistor escuchamos un poco de música para hombres. Como lo dirían ahí mi cuate Raúl López el Regio. Un saludo. Raúl López el Regio. Se oye como, como nombre de, de cómico. ¿eh? Eh, saludos también para Jirki Marjab, Gordiverga. Compadre Gordiverga, hombre. Te mando un saludote tremendo. <risas> y te chinguer. Este, También al MacWedge. a la MC Wedge, porque le digo Mac, como si fuera McDonald's, a la MC Wedge, a todos los archerianos, a toda la banda del IMP, a toda la banda del c número 2 y a toda la gente que nos sigue en el Facebook y en el Twitter porque sin ellos no seríamos nada, a la gente de Venezuela, a la gente de Colombia, a la gente de Argentina y a la gente de Honduras que nos sigue y también en los Estados Unidos eh, la siguiente rola muchachos Para terminar con Borroche de Oro, es una rola ya más cercana, mucho más cercana del 2006, eh, del Wrangler of the Tormentors de Morrissey, escrita también por Vías. You have killed me! Only. It's gonna ...para ser exactos... ...del... ...Ring Leader of the tormentors ...del 2006... Eh, ...esta rola... ...fíjense que hace alusión... ...también, como no con todo gusto... ...a la película de... ...1961 de Pier Paolo Pasolini... ...que se llama Agathon... Eh, ...que habla acerca... ...cómo decirlo... ...de los barrios pobres... De, ...y donde se... prostituyen, vaya, se maneja la prostitución en estos barrios pobres de Roma ¿no? Eh, habla especial específicamente en las primeras dos rolas, dos rolas en las primeras dos líneas de esta rola bueno, es, es muy buena eh, por, eh, para una de las, para uno de los discos, para una de las portadas del disco, si no me equivoco eh, para una de las portadas del disco los Smiths, de hecho Eh, Morrissey utiliza una de las eh, de las fotos de Pasolini eh, de la película Teorema me parece en el What Difference Does It Make de los Smiths, ahí utiliza una, una foto de esta película porque no están para usted saberlo ni yo para darlo chismorreando pero Morrissey era uno era un fan del cine igual que su servilleta Señores, muchas gracias por haber estado en este transistor. Muchas gracias por hacernos la balona de escucharnos. No nos vayan a dejar aquí plantados, créanme. Lo hacemos con todo gusto. Con toda la intención de pasarles por lo menos media hora de buena música, eso sí. Ya saben que este ambiente está bien viciado. Porque si quieren que les pongamos rolas acá de de Justin Bieber Pues no más, no eh, Vamos a andar apoyando bandas nuevas Que pues están llegando a Kibo Radio Obviamente pues sigan A las bandas que ya les hemos prestado Aquí, a Severa, a Toteca A Brain Damage a, Vamos a tener eh, Por ahí más cosas Como eh, las Wonder Bra Qué bonito nombre. ¿verdad? Pero bueno Todo eso vamos a tener aquí En Kibo en, en Radio, síganos visitando Unas en Facebook, una en Twitter Muchas gracias por escucharnos, yo fui Juan Mendoza, pásensela chido muchachos, pásensela leve, tomen mucho, y por qué no, planchen también, ahí nos vemos. Si quieres, puedes decir lo que quieras. Simón, Simón, ¡Ach! Si estaba cargada, hombre.